Ministro de Obras Públicas, Garay, está para hablar unos minutos con nosotros, nos espera amablemente. Eh, nos cuenta algún detalle de estas obras que se van a comenzar este año, ¿no? Eh, buen día. Sí, la idea es este, que se inicien a partir del mes de julio. Tenemos la continuación o, de la obra que estaba paralizada de la circunvalación de Santa Rosa, que va a dar la rotonda sur a la norte. Este, las cremas eh, de la ruta 35, del límite con la provincia de Buenos Aires en el Cintorado, hasta el. El relicó este, el, la terminación de la malla también que va de la 188 desde hasta que trequen hasta la cesa que trequen. Eh, después estamos hablando de la ruta 151 que va del límite de la provincia de Río Negro hasta el son 120 kilómetros aproximadamente sobre la 151 que usted sabe que está en estado lamentable y otro tema que es la travesía urbana de General Hacha. usted sabe que General Hacha tiene un problemas muy serios, que ha tenido inconvenientes serios, con pérdidas de, de vida en el acceso, y bueno, acá se, Vialidad Nacional está elaborando un proyecto para esa travesía, que serían unos 6 kilómetros aproximadamente, donde estarían distintos accesos a, a, a la localidad con las colectoras, y este, que bueno, el Vialidad Nacional también nos ha transmitido que la intención es eh, hacerla a partir de este año. Ahí eh, Estamos en estudio de dos maneras distintas, o lo hace directamente Vialidad Nacional, o firmamos un convenio, como se hizo con el Bajo Chiliani, donde la provincia se haga cargo, a costo de Vialidad Nacional, por supuesto, y la licite la provincia. Este, pero bueno, eso estamos eh, en, en, en estudio cuál alternativa sería la mejor, pero lo que sí está tomada la decisión de parte de Vialidad Nacional, hacer la travesía urbana de H muchas obras que quedaron inconclusas o son nuevas decir, son eh, que quedaron eh, sí, hay alguna acción inconclusa y la 151 por ejemplo una obra que estaba lícita preadjudicada, adjudicada mejor dicho y este y nunca se llevó a cabo el inicio de la obra bueno en este caso se iniciaría la obra y después hay otra obra que estamos ahí viendo la posibilidad que en la que no hablamos que es la ruta 152 que está en dos tramos ustedes saben un tramo que está preadjudicado que va desde Carancho hasta la Sierra de Guaycale y la, un, después un segundo tramo. El primer tramo está prejudicado, estamos viendo con la idea nacional a ver si lo podemos insertar, pero todavía, esa no está todavía comprometida como las anteriores que anunció recién el gobernador. Lectura política, sí. ¿cómo? La lectura política, sí. La lectura política era que la provincia de La Pampa estaba castigada, indudablemente, porque de golpe no aparecen los fondos. Sí, sí, la decisión política, y esto es una decisión política que ha tomado el Gobierno Nacional para con la Pampa, que realmente no es un premio, sino que eh, realmente era lo que se merecía, nos merecemos los pampianos, que estuvimos cuatro años castigados sin ningún tipo de ejecución de obra. ¿no?